Bien, ahora otra guajira, lo eterno. Vengo a traerte un recado de tu pueblo que es mi pueblo, dice el pueblo, llegue v a r a メンティーラーケーハイスメンテーラー 何やら人やら人やら人やら人や Dice el pueblo comandante que sigue la voz de acero de tu fusil encendido por el continente entero. Pueblo comandante que sigue firme en su puesto, tu corazón legendario, aguerrido y guerrillero. tu、oh, presencia firme Cómo fuiste más que un hombre Cómo fuiste l u c i e 度言うとおり、もう一度言うとおり、もう一 n 言う En り、もう一度言うとおり、もう一度 e うとお